Bismillahi rrahmani rrahim Iqtarab linaa si hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. El día en que los hombres deberán rendir cuentas por sus acciones se aproxima. Y sin embargo, quienes niegan la resurrección se muestran despreocupados y alejados de la fe. Ma'atihim min dhikrim rabbihim muhdathil lastama'u wahum yal'abun cuando reciben una nueva revelación el corán como exhortación de parte de su señor la escuchan burlándose de ella lahiyatun qulubuhum Wa asirrun najwa allatheena zalamoo hal haatha illa basharun mithlukum afata'toona as-sihra wa antum tubsiron Sus corazoness estan distraidos ocupados en vanalidades y no prestan atencion al Quran y los injustos que rechazan la verdad, se dicen entre ellos en secreto. ¿No es Muhammad un ser humano como nosotros? ¿Nos dejaremos hechizar por él cuando vemos que lo suyo es brujería? ¿No es Muhammad un ser humano como nosotros? ¿Nos dejaremos hechizar por él cuando vemos que lo suyo es brujería? <risa> Muhammad le responde diciendo Mi Señor conoce todo lo que se dice en los cielos y en la tierra Él es el oyente de todas las cosas El omnisciente Bal qalu adha thu ahlam bal iftara hu bal huwa sha'ir falyatina bi ayah Fal ya'tinaa bi ayatin kama ursila al awwalun Pero ellos lo niegan y dicen acerca del Corán. No es sino una mezcla de sueños confusos. O más bien, es una invención suya o la obra de un poeta que nos muestre un milagro similar a los que recibieron las comunidades anteriores. Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun Los pueblos que los precedieron y destruimos no creyeron a pesar de los milagros que les mostramos.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 Y todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, oh Muhammad, eran también hombres y no ángeles, a quienes concedimos la revelación. Pregúntenles ustedes, idólatras, a quienes tienen conocimiento sobre las Escrituras, si no lo saben. Y no lo llevamos <tose> a ellos, no los bebemos ta'ama wa ma kanu khalidin y no dotamos a los mensajeros de un cuerpo que no necesitará ser alimentado ni eran inmortales no thum ma sadaqnāhumu al wa'da fa anjaināhum wa man nashāu wa ahlakna al musrifīn Después, cumplimos la promesa de acabar con los injustos que les hicimos a los mensajeros y los salvamos con quienes quisimos, sus seguidores. Y los salvamos con quienes quisimos, y destruimos a quienes los desmentían. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi dhikrukum afala taqilun Ciertamente les hemos revelado un libro, el Corán, que les supondrá honra y honor si lo siguen. No razonarán pues y creerán en él? Wakam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin Cuantas poblaciones injustas que negaban la verdad destruimos e hicimos surgir después a otros pueblos en su lugar. Falam ma ahassu ba'san aitha hum minha yarkudun i quando advertian nuestro castigo corrían para escaparse de él La tarkudū warji'ū ilā mā utriftum fīhi wa mā sākīnikum la'allakum tus'alūn Entonces se les decía con ironía No corran y vuelvan a sus placeres y a sus hogares para que sean interrogados acerca de ellos Qalū yā waylanā innā kunnā ẓālimīn Entonces decían Ay de nosotros Ciertamente hemos sido injustos Fama zalat no tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamidin. In ussaban de lamentarse hasta que acabamos con ellos y quedaron reducidos a cenizas. Wa ma khalaqan as-samaa'a wal arda wa ma baynahuma la'ibin. Y no creamos los cielos y la tierra, y cuanto existen ellos, como mero juego. Si nos deseamos que nos llevemos una cosa, nos llevemos a la luz de la luz. Nos llevemos a la luz de la luz, si nos llevemos a la luz. Si hubiésemos querido tomar una distracción lo habríamos hecho de entre lo que tenemos más cerca de nosotros si realmente hubiéramos querido hacerlo Bal naqdhifu bil haqqi ala al batili fayadmaghu fa idahu wasahiq wa lakumul waylu mimma tasifun Pero rebatimos la falsedad con la verdad, y aquella queda derrotada y se desvanece. Y a ustedes, oh incrédulos, les espera la destrucción y la perdición por lo que le atribuyen a Allah. Y a los que le atribuyen a Allah. Wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa la yastahsirun Iyyahu yartanisu qantu ayi fi al-samawati wa fi al-ardi Wa manna yastanu ma'ahu al-mala'ikatu la yastahziruna 'ibadatahu wa la yata'abuna 'anha yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun lo glorifican noche y día sin descanso a mitakhudhu alahatan min al-ardi hum yunshirun acaso las falsas divinidades de la tierra que adoran Son capaces de resucitar a los muertos? Law kana fehima alete illa Allah la fasada fasubhan Allah rabbil arsh amma yasifun Si hubisen los cielos sin la tierra otras divinidades además de Allah habrían roto su orden y armonía Glorificado sea la el Señor del trono Él está muy por encima de lo que le atribuyen La yusalu amma yaf'alu wahum yus'alun Nadie puede cuestionar lo que hace mientras que sus siervos sí serán cuestionados Amit تَخُذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِي وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ قافهم معرضون اcasu adoran otras divinidades fuera de Allah Diles oh Muhammad muéstrame la prueba de que son realmente divinidades Esta es el mensaje enviado a mis contemporáneos y a quienes me precedieron No obstante La mayoría de los hombres no conocen la verdad y se alejan de ella. <tose> todos los mensajeros que enviamos con anterioridad a ti, les revelamos. Ciertamente, no hay más divinidad que yo. Adórenme, pues, sólo a mí. Y me dijo que el reino de Dios se ha convertido en el padre de Dios y dicen los idólatras el clemente ha tomado hijas para sí los ángeles glorificado sea estos no son sino honorables siervos suyos la yasbiqūnahū bilqawli wa hum bi'amrihi ya'malūn no hablan antes de que él haya hablado y actúan obedeciendo sus órdenes. Y أعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضوا وهم من خشيته مشفقون. Él conoce sus acciones pasadas y presentes, así como las futuras y no pueden interceder por nadie, salvo por aquel con quien Allah esté complacido y están llenos de temor de él. Y quien dice de ellos, que es el Dios de los delitos, y que es el Dios de los delitos, Kadhālika najzi dhālimīn. I si alguno de ellos dijera ser una divinidad fuera de Allah, lo castigaríamos con el infierno. Así es como castigamos a los injustos.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 ¿Acaso no saben quienes rechazan la verdad que los cielos y la tierra estaban juntos formando una sola unidad y los separamos e hicimos que el agua fuera el origen de todo lo creado? No creerán, pues Wajajalna fil ardi rawasiya antamida bihim Wajajalna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun Y establecimos en la tierra firmes montañas para impedir que ésta temblase con los hombres Y abrimos entre ellas pasos y caminos Y abrimos entre ellas pasos y caminos para que estos pudieran atravesarlas y pudiesen guiarse alcanzando sus destinos. Waja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum 'an ayatiha mu'ridun Hicimos del cielo un techo seguro y protegido que no se desploma. Mas quienes rechazan la verdad vengla espalda a nuestras pruebas. Wa huwa alladhi khalaqa al-layla wan-nahara wash-shamsa wal-qamara kullun fi falakin yasbahun. Él es quien creó la noche y el día, y también creó el sol y la luna, y cada uno recorre su propia órbita wa ma ja'alna li basharin min qabalika al khulda'a fa in mitta fahumu al khalidun. Y no hemos otorgado a ningún hombre la inmortalidad. ¿Acaso piensan que vivirán eternamente cuando a ti, oh Muhammad, también te llegará la muerte como a todos los humanos? Kullu nafsin zaiqatu al maut Wana belukum bil sharri wal khayri fitnatan Wa ilayna turja'un Todo ser humano morirá Y los pondremos a prueba en la adversidad y en la prosperidad y después retornarán a nosotros para ser juzgados <risa> Y cuando te ven quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, se burlan de ti y se dicen entre ellos, ¿Este es el que habla mal sobre nuestros ídolos? Y no creen en el clemente cuando se les menciona, ni creen en su exhortación. El hombre se le da mal. Sa'urikum ayati fala tasta'jilun Al-hombre ha sido creado impaciente Les mostraré las pruebas de mi poder No quieran pues precipitar mi castigo Wa yaqūlūna matā hādhā alwaʿdu in kuntum ṣādiqīn. Y dicen quienes rechazan la verdad a los creyentes. ¿Cuándo tendrá lugar la promesa del día de la resurrección si son veraces? Law ya'lamul ladhina kafaroo hina la yakuffuna 'an wujuhihim an-naara wa la 'an dhuhurihim wa lahum yunsarun Si supieran lo que les espera el día en que no podrán apartar el fuego de sus rostros ni de sus espaldas ni serán socorridos No persistirían en la incredulidad ni pedirían que su castigo se anticipara. Baltatihin bagtatan fatabathum fala yastati'un radaha wala hum yundarun Les llegará de improviso y se quedarán perplejos. No podrán impedirlo. Ni se les concederá plazo alguno para arrepentirse o excusarse. Wala qad istahzi'a bi rusulin min qablika fa haqa bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. I, ciertamente ya se burlaron de otros mensajeros que te precedieron y el castigo del que se burlaban acabó cercándolos y abatiéndose sobre ellos. Qul mayyaklakukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman bal hum 'an dhikri rabbihim mu'ridun Diles oh Muhammad quién puede protegerlos durante el día y durante la noche del castigo del Clemente sino él mismo sin embargo se alejan de la exhortación de su señor el corán amlahum alihatun tamna'uhum min dunina La yastati'uuna nasra anfusihim wala hum minna yushabun. Acaso tienen divinidades que pueden protegerlos de nosotros? Las divinidades que adoran no pueden socorrerse a sí mismas ni pueden ayudarlos contra nosotros. بَلْ مَتَّعْنَاهَا أُولَائِي وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نُنْقِصُهَا مِنْ أَقْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُ mas dejamos que ellos y sus antepasados disfrutaran de los bienes que les concedimos hasta una avanzada edad acaso no ven que vamos reduciendo la tierra por sus extremos acaso creen que serán ellos los vencedores ul inna <risa> ma bil-wahyi wa la yasma'u s-summu d'aa'a idha ma yuntharon Diles a los hombres oh Muhammad les advierto del castigo de Allah a través de su revelación el Corán pero los sordos que no quieren oír la verdad no escuchan aunque se les advierta وَلَئِن مَّسَّتْهُم نَّفحَةٌ مِّن عَذَاب رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَقَدْ كُنَّا ظَالِمِينَ Y si les rozase ligeramente el castigo de tu Señor, dirían Ay de nosotros, ciertamente, hemos sido injustos. Y nos abrimos el maldito del día de la fe, y no nos abrimos el maldito. Wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin Y el día de la resurrección pesaremos con equidad las acciones de los hombres y nadie será tratado con la menor injusticia Y aunque éstas sean del peso de un grano de mostaza, las tendremos en consideración. Y nosotros somos suficientes para llevar la cuenta de sus acciones. Y cuando nos <tose> mandamos a Musa y a Haruna el furqán, y a la ley y a la ley y a la ley y a la ley y a la ley ciertamente concedimos a Moisés y a Aarón las escrituras que marcan la diferencia entre la verdad y la falsedad una luz para guiarse y una exhortación para los piadosos alladheena yakhshauna rabbahum bil-ghaybi wa hum min as-saati mushfiqoon esos que temen a su Señor cuando no son vistos por la gente y temen la llegada de la hora final. Wa hadha dhikrun mubarakun anzalnahu afantum lahum munkirun Y este Corán es una exhortación bendita que hemos revelado la negarán pues ولقد آتينا إبراهيم رشدَهُ من قبل وكنا به عالمين y ciertamente guiamos a Abraham antes de conceder la torá a Moisés y a Aarón, pues sabíamos bien que era merecedor de ello. Él قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. Recuerda, oh Muhammad, cuando Abraham preguntó a su padre y a su pueblo ¿Qué son esas estatuas que adoran? Qalu wajadna aba'ana laha 'abidin Le dijeron Encontramos a nuestros antepasados adorándolas. Qala laqad kuntum antum wa aba' en vdalal mubin Abraham respondió Ciertamente ustedes y sus antepasados han estado en un claro extravío Le dijeron ¿Nos estás diciendo la verdad o eres de los que se burlan? قُلْ إِنَّ رَبِّي هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنْ الشَّاهِدِينَ إبراهيم contestó Ciertamente, su Dios es el Señor y creador de los cielos y de la tierra. Y yo soy de quienes dan fe de ello. Watallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Y por Allah, que tramaré algo contra sus ídolos cuando les den la espalda. فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون اي cuando se hubieron alejado rompio los idolos en pedazos salvo el mayor de ellos para que pudieran dirigirse a el e interrogarlo qalu ma fa'ala haza bi alihatina innahu la min al zalimin cuando vieron sus ídolos destrozados dijeron quien ha hecho esto con nuestros ídolos tiene que ser un injusto Qalu sami'na fatin <todicen> yadhkuruhum yuqalu lahum Ibrahim Kienes habían oído a Abraham tramar contra los ídolos dijeron Oímos a un joven al que llaman Abraham hablar mal de ellos Qalu fa'tu bihi ala a'yunin <todicen> a لعلهُم يشهدون quienes tenían más poder dijeron tráiganlo ante la gente para que sean testigos en su contra qalu an tafalta hadha bi alhatina ya ibrahim entonces le preguntaron ¿Has sido tú quien ha hecho esto con nuestros ídolos, Abraham? Qalab al fa'lahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yanṭiqūn. Abraham contestó con ironía. No, ha sido este, el mayor de todos. Pregúntales a ellos. Si es que pueden hablar. Feraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudhalimun. Entonces, recapacitaron y se percataron de su error, y se dijeron unos a otros: Ustedes son los injustos por adorar ídolos que ni siquiera son capaces de responder. Zum manukisu ala rusihim laqad alim tamaa ula'i yutiqun Después, regresaron a su obstinación e incredulidad y le dijeron a Abraham Sabes muy bien que no pueden hablar. Qala a fa ta'budun min dun illahi ma la yanfa'ukum shay'un wa la yadurukum Abraham les dijo Adoran entonces fuera de Alá algo que no tiene poder para beneficiarlos en nada ni para perjudicarlos. Uffin lakum wa lima ta'budun min duni Allahi afala ta'quilun Aléjense de mi ustedes y lo que adoran en vez de Allah es que no razonan Qalu harriquuhu ansuru alihatakum in كونتم فاعلين dijeron Quémelo en una hoguera si quieren proteger a sus ídolos قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم Y le dijimos al fuego Sé frío y no quemes a Abraham Wa aradu bihi kaydan faj'alnahum al-akhsarin. I conspiraron contra él. Pero ellos salieron perdiendo. Wa najaynahu wa Lutan ila al-ardhi allati barakna fiha lil alamin. Y los salvamos junto con Lot y los guiamos hacia una tierra, la gran Siria, que bendijimos para la humanidad. Wa wa habna lahu Ishaq wa Ya'qubana filatan wa kullan ja'alna salihin. Y lo agraciamos con Isaac. Y a este le concedimos a Jacob e hicimos que fueran rectos y virtuosos así como profetas <risa> Wa awhayna ilaihim fi'la alkhayrati wa iqama as-salati wa ita'a az-zakati wa kanu lana 'abidin E hicimos que fueran líderes ejemplares que guiaban a los hombres según nuestro mandato. Y les inspiramos realizar buenas acciones y ordenarlas a los demás así como cumplir con la oración y entregar caridad y nos adoraban solo a nosotros louta atainahu hukman wa ilman wanjainahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'ith Innahum kanu qawmasawin fasiqin Y recuerda a Lot, a quien concedimos sabiduría para juzgar y conocimiento Y lo salvamos de un pueblo que cometía inmoralidades Ciertamente era una gente pecadora y rebelde Wa adkhalnahu fi rahmatina innahu min as-salihin I lo acogimos en nuestra misericordia pues era de los rectos y virtuosos Wa Nūḥan idh nādā min qablu fa-stajabnā lahu fa-najjaynāhu wa ahlahu min al-karbil 'aẓīm. Y recuerda cuando Noé nos suplicó ayuda con anterioridad. Respondimos a su súplica y lo salvamos junto con su familia, quienes creyeron en él y lo siguieron de un gran desastre. Wa nasarrnahu min al-qawmi alladhina kazzabu bi ayatina innahum kanu qawman sau'an fa-aghraqnahum ajma'in Y lo socorrimos ayudándole contra un pueblo que negaba nuestras pruebas sobre su veracidad Ciertamente era una gente pecadora y por ello los ahogamos a todos. Wadaud wa Sulaymana iz yahkuman fi al-harfi iz nafashat fihi ghanam al-qaumi wa kunna li hukmihim shahidin. Y recuerda a David y a Salomón cuando dictaron sentencia sobre el caso de un campo que había sufrido desperfectos porque el rebaño de un agente había entrado por él en la noche para pastar Nosotros fuimos testigos de su sentencia Fa fahamna Sulayman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakhkharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa طير و كننا فاعلين e hicimos que Salomón comprendiera la situación y emitiera un veredicto acertado. Y ambos concedimos conocimiento y sabiduría para juzgar. Y sometimos las montañas y las aves a David para que nos glorificaran con él. Y así lo decretamos. Wa 'allamnāhu ṣan'ata labūsin lakum li tuḥṣinakum min ba'sikum fa hal antum shākirūn Il enseñamos a fabricar cotas de malla para que se protegieran durante sus enfrentamientos. No serán pues agradecidos? Suleiman al-Riha a-Cifatan tajribi amrihi ila al-Ardi alati barakna fiha wakunna bi kulli shay'in al-Imin Y sometimos los fuertes vientos a Salomón para que se dirigieran, bajo sus órdenes, hacia la tierra que habíamos bendecido, la gran siria y tenemos conocimiento de todas las cosas wa minash shayatin man yughsun lahu wa ya'maluna amalan dun dhalika wa kunna lahum hafidin e hicimos que algunos jinn bucearan para él y realizaran otras tareas y nosotros los controlábamos y protegíamos a Salomón de cualquier mala acción de estos. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dhur wa anta arham ar-rahimin. Y recuerda a Job cuando este suplicó a su Señor para que lo librara de su enfermedad diciéndole He sido alcanzado por la desgracia. Y tú eres el más misericordioso de entre los misericordiosos. Y nos ha llegado por él y hemos logrado lo que con él, y nos ha llegado a él, y nos ha llegado a él. Wa ataynahu ahlihi wa mithlahum ma'ahum rahmatam min 'indina wa dhikrala lil 'abidin Irrespondimos a su súplica y lo curamos de su dolencia. Y les devolvimos a su familia que había perdido. Y le concedimos el doble de hijos y bienes en compensación por lo sufrido por misericordia nuestra y para que los siervos reflexionaran y aprendieran de tal lección. Wa Isma'il wa Idris wa dhal kal kullu min as-sabirin. Y recuerda también a los profetas Ismael, Enoc y Dul Kifel. Todos fueron pacientes. Wa adkhalnaahum fi rahmatina innahum min as-salihin I los acogimos en nuestra misericordia pues fueron rectos y virtuosos Wa dannu idh haba mughadiban فَوَنَّأَلَّنَّ نَقْدِرُ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ y recuerda al del pez jonás cuando se alejó de su pueblo enojado porque no creían en él y no pensó en que lo castigaríamos por ello después nos suplicó desde la oscuridad del interior del animal diciendo no hay más divinidad que tú gloria a ti ciertamente he sido de los injustos Fa astajabna lahum wa najjainahu min al ghammi, wa kathalika nunji il mu'minin. Y respondimos a su súplica, y lo libramos de su angustia. Así es como salvamos a los creyentes. Wa Zakariyā idnāda rabbahu rabbi lā tadharnī fardā wa anta khayrul wārithīn Y recuerda a Zacarías cuando suplicó a su Señor diciendo No me dejes solo sin descendencia aunque tú eres el mejor de los herederos Fa astajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslachna lahu zawjah. Innahum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'unana ragaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Y respondimos a su súplica y le concedimos a Yahya Juan Bautista tras hacer que su esposa fuese fértil todos esos profetas se apresuraban a realizar buenas acciones y nos rogaban anhelando nuestra misericordia y temiendo nuestro castigo y nos adoraban con humilde sumisión واللتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين يذكر مريم quien protegio su castidad e insuflamos en ella un soplo de vida proveniente de nosotros a través del ángel gabriel e hicimos de ella y de su hijo una prueba de nuestro poder y una lección para toda la humanidad inna hadhi Amatukum ummatan wahidatan wa anarabbukum fa'budun. Ciertamente, su religión, oh gentes, es una sola religión. Y yo soy su señor. Adórenme, pues, solo a mí. Amatukum ummatan wahidatan wa anarabbukum fa'budun. Wataqattu amrahum baynahum kullun ilayna rajioon Pero los pueblos se dividieron con respecto a sus creencias y todos retornarán a nosotros para ser juzgados Fama <risa> ya'malu min as-salihati wa huwa mu'minu fala kuffran li sa'yihi wa inna lahu katibun Quién ha obrado rectamente y ha sido creyente verá sus esfuerzos recompensados el día del juicio final y estos quedarán registrados Wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un Id decretamos que ningún pueblo al que hubiéramos destruido por negar la verdad regresaría a este mundo Hatta itha futihat Yajuj wa Majuj wahum min kulli hadabiyansulun Antes de la liberación de las tribus de Gog y Magog poco antes de la hora final cuando estas desciendan presurosas de todas partes sembrando la corrupción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 La promesa del día de la resurrección se aproxima. Y cuando llegue, quienes rechazan la verdad, tendrán la mirada fija de espanto. Dirán: "Ay de nosotros. Vivíamos indiferentes a este día. Realmente fuimos injustos." En wa ma ta'budun min dunillahi hasab jahannam ma antum laha waridun se les dirá tanto ustedes como lo que adoraban fuera de allah serán el combustible del fuego del infierno donde entrarán y arderán Lau kanaha ula i alaha tamma waraduhu wa kullun fiha khalidun Si realmente los ídolos que adoraban hubiesen sido verdaderas divinidades no habrían entrado al fuego mas todos permanecerán allí eternamente Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un Ajiyyak salaran fuertes quejidos y no podrán oír nada debido al terrible castigo que sufrirán Innal ladhina sabaqat lahum min Y a aquellos para los que hayamos decretado previamente una buena recompensa en el paraíso, porque sabíamos que creerían y obrarían con rectitud, los alejaremos del fuego. Y a aquellos para los que hayamos decretado previamente una buena recompensa en el paraíso, La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun No oirán su crepitar y vivirán eternamente disfrutando de lo que deseen La yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqqaahumul malaa'ikatu haza yawmukum alladhi kuntum tu'adun El gran terror no los afligirá y los ángeles los recibirán diciéndoles Este es el día que se les había prometido Yawma natwi as-samaa'a ta'is-sijilla lil-kutub kama badana awwal kholqin nu'eeduhu wa'adana 'alaina inna kunna fa'ileen el día de la resurrección en que enrollaremos el cielo como si se tratase de un pergamino del mismo modo que creamos todo de la nada la primera vez volveremos a crearlo esta es una promesa que cumpliremos sin duda alguna wala qad katabna fi z-zabur min ba'di al-zikri anna al-ar'da yarithuha ibadiyas salihun. Y, ciertamente, escribimos en los libros sagrados que revelamos, tras haberlo registrado antes en la tabla protegida, que mis siervos rectos y virtuosos heredarían la tierra del paraíso. In fi hadha la balaga li qawmin abidin En verdad en este Corán hay un claro mensaje para los siervos que adoran solamente a Allah como él ha ordenado Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Y te hemos enviado oh Muhammad Como misericordia para los mundos de los hombres y de los jinn. Innamā yuḥā ilayya annamā ilāhukum ilāhun wāḥid. Fa hal antum muslimūn? Diles, oh Muhammad, Me ha sido revelado que su Dios es un Dios único. ¿Se someterán a Él, pues, aceptando su religión? Y si se <tose> mueven, le digan que ustedes se sienten a la iglesia y si se sienten a la iglesia y si dan la espalda a aquello a lo que exhortas diles oh muhammad realmente les he informado a todos con equidad y estamos en igualdad de condiciones y no sé si el castigo que se les ha prometido está cerca o lejos innahu ya'lamul jahra minal qawli wa ya'lamu mataktumun realmente él conoce lo que dicen públicamente y lo que ocultan. واِن ادري لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ أِغْنَوْهُ سِילוَسْتَأْ پُونِيْنْدُ اَپْرُبَا دِجَانْدُ لُسْفْرُتُور دُورَانْتِ أُنْ تِيَمْپو. قُل رَّبِّ احْكُم بِالْحَقِّ Wa Rabbuna Arrahmanul Musta'anu 'ala ma tasifun El profeta rogó a Da diciendo Señor juzga entre nosotros con justicia Nuestro Señor es el Clemente a quien recurrimos contra las mentiras que dicen